Mira, te comento un poquito acá la situación de, del barrio.、Eh, hay casos que, bueno, lo están sobrellevando gracias a, a que les han dado el bono y las tarjetas y todo eso. Pero tenemos casos de, de abuelos, de personas mayores que la están pasando bastante, bastante mal, ya que ellos no, no agarran bonos, ni tarjeta, ni nada de eso. Y como no tienen tarjeta para cobrar el, el bono ese que les dio el gobierno. Eh, la estaban pasando bastante mal y nosotros estábamos haciendo colecta de alimentos. Hicimos un censo de todas las personas que había que nos pedían, quienes eran realmente los que necesitaban. Como esa,、eh, esos abuelos, otra pareja de personas mayores que no, lo único que tienen son una pensión,、eh, porque el hombre tiene problemas renales y eso.、Eh, así que estamos ayudando a esas personas. Puntualmente, ¿no es cierto?、Eh, no se puede ayudar a todos porque realmente no alcanza, no hay. Y como dejamos casos de lado s por el tema de que el municipio ha traído mercadería y eso,、eh, pensamos más que nada en los adultos mayores y casos puntuales. Y bueno, yo pasándola,、eh, como saben, yo también soy una mamá. Que está sola y bueno, y vivo el día a día, pues soy una empleada y realmente se me suspendió e l trabajo, p u e no se puede trabajar, porque hay que cumplir la cuarentena y bueno, pasándola como se puede. En realidad, yo siempre tuve que hacer economía, ya que、eh, yo soy empleada y tengo que mantener mi, mis niños, ¿no? Y una casa y impuestos y todo eso.、Eh, pero ahora es como que es un poco más.、Eh, a No poder salir, a, a, a no poder rebuscársela a uno, ¿no?、Eh, por ejemplo, yo agarré y aproveché, compré una bolsa de papa, un maple de huevo,、eh, lo más económico que es el pollo,、eh, cosas así.、Eh, tuve que suspender, por ejemplo,、eh, que antes le daba a mis nenes, les compraba yogures,、eh, ahora no se puede, no se puede. Entonces, eso como que se lo saqué. Pero, por ejemplo,、eh, pude comprar varias gelatinas con, para hacerle.、Eh, la fruta es imposible porque la fruta, encima que está muy cara,、eh, no dura ni dos días. Porque son niños, obviamente, y les gusta. Lo, lo que tiene de bueno la cuarentena es que compartís más momentos con tu familia. Por ejemplo, yo、si、tenía que salir, vivía trabajando y a mis nenes lo veía en la noche, y, porque a la tarde, cuando yo estaba libre a la siesta, ellos iban al colegio. Así que eso es lo, lo lindo que tiene, pero a la vez es feo porque nos ha cortado muchas cosas: trabajo, muchísimas cosas.